Podcast Así de Simple, número cero. Hola, un saludo especial, les habla Jairo Fonseca, estamos produciendo y grabando este podcast desde Bogotá, Colombia, y hoy es marzo 14 de 2006. Hola. de John Smith un artista que tiene sus creaciones bajo la licencia de Creative Commons y en la página siesimple.com en la sección de este podcast está el enlace o la liga a la página desde donde pueden obtener estas interpretaciones Les de que los podcasts así de simple serán publicados en la página www.asidesimple.com también si tienen ideas sugerencias cuestionamientos preguntas etcétera sobre sobre este podcast nos lo pueden comunicar de dos formas una es vía correo electrónico al correo así es simple arroba gmail.com o la otra es por un mensaje de voz odeo esto lo pueden hacer directamente en la página de así es simple en la parte superior derecha hay un icono una estrellita en un fondo gris que dice mensaje de voz odeo al hacer clic sobre este enlace pues eh, se te va a direccionar una página donde solo necesitas tener un micrófono y puedes enviarnos eh, tu mensaje voz. En este primer podcast, de, del podcast Así de Simple, vamos a, a conocer los temas y contenidos que iremos desarrollando durante las diferentes producciones del mismo y, y unos consejos en cuanto a cómo pues, tratar de, de asimilar y, y obtener esta información. ¿Qué es Así de Simple? Pues Así de Simple es un espacio que, que he creado con el ánimo de, de compartir y conocer de forma más simple los los caminos para el autoconocimiento personal aquí de pronto se viene inquietud y es la relacionada qué es eso del autoconocimiento personal pues es una palabra compuesta que, que si la descomponemos pues nos dice conocerse a sí mismo el autoconocimiento es conocerme es conocerme ahora cuál es la la la ventaja o el beneficio de de conocerse a sí mismo Hay una frase de Galileo Galilei que me, que me gusta bastante porque ayuda a explicar este concepto y es la siguiente. Eh, él dice que la mayor sabiduría que puede tener un hombre es conocerse a sí mismo, precisamente. ¿Y por qué este puede ser la mayor sabiduría? puede ser como, como el, el gran valor agregado de, de la humanidad, conocerse a sí mismo? Pues en la medida en que nosotros como seres humanos conocemos eh, y empezamos a identificar, a observar, unas áreas de la vida en las cuales pues tenemos cierta facilidad para su ejecución y desarrollo, pues si nos dedicamos a actividades que involucren esas esas características, pues es muy probable que tengamos un buen desempeño y a su vez este desempeño pues traducido en unos buenos resultados, ¿no? y, y también aplica para el otro lado, si, si conocemos eh, aquellas características de ya sea de personalidad de o de ejecución, etcétera, en, en, en las cuales tenemos eh, limitantes, o nos cuesta más trabajo realizarlas que otras personas, pues es muy probable que al realizar actividades que tengan que ver con estas características, no tengamos un, un desempeño de código ¿no? Entonces esto, el conocimiento a sí mismo aplicado en ambas vías es, es una herramienta bastante útil porque nos lleva a una consecuencia lógica que sería el empezar a optimizar nuestros, nuestros procesos nuestras actividades y en consecuencia pues esto puede generar un, un crecimiento en, pues, en muchas áreas de, de nuestra vida entonces la idea de, de este podcast es eso es, es, es compartir con ustedes con otras personas eh, que de pronto tengan un mejor dominio y manejo de los temas eh, sus experiencias sus, sus, sus formas de debería recorrer estos caminos. Acá surgió un punto que que me gustaría también eh, hacerlo eh, público desde, desde este momento es el siguiente que que este es un podcast que no está casado a ninguna escuela o o, o o movimiento o tendencia de conocimiento ni grupo religioso o algo así es es un podcast que pues va a tratar en la, lo mayor posible de tener un enfoque muy objetivo, eh, si sí de pronto puede tener una tendencia hacia ciertos temas que ya ahorita se los nombraré por, por el conocimiento que tengo de ellos, pero la idea es no no juzgar ni calificar los diferentes caminos como si fueran buenos o malos, si no con caminos que están ahí que para algunas personas les serán eh, de mayor agrado que para otras. Entonces este podcast no no está casado ni va a pretender estar unido a ninguna escuela de conocimiento, grupo étnico, social, cultural, religiosa, etcétera. No, la idea es tratar como de siendo más neutros posibles en cuanto a su manejo de contenido. Bueno, eh, aquí me gustaría también compartir otras dos frases eh, que pueden ayudarnos a a ver y a obtener cómo cómo vamos a recibir y a trabajar esta información ambas frases corresponden a, a un personaje que se llamó Sitting Bull Siren Bull o Toro Sentado eh, de pronto al leer este nombre Toro Sentado de Toro Sentado perdón tendrán la misma eh, respuesta o manifestación que tuve yo que era la de asociar este nombre pues al de, al de un indio del Western americano de los y rojas y caras pálidas <risa> y, y esto en parte es cierto y no eh, toro sentado fue en su momento en, en, en, con su con su comunidad de, de, de, de miembros un líder eh, podríamos decir como un líder espiritual haciendo una cierta analogía hacia hacia un sistema pues más conocido por nosotros eh, eventualmente este personaje sí tuvo que asumir otros roles ya liderazgo político podríamos decir pues su cultura se vio eh, abruptamente enfrentada con, con otra cultura y pues esto en generó los choques pues que yo creo que ya la mayoría de nosotros conocemos eh, entonces hay dos frases del que, que pueden ayudarnos mucho a, a entender el enfoque que le vamos a dar a este podcast la primera de ellas es la siguiente qué importa mi manera de orar si mis plegarias reciben respuesta. Esta frase, <coughs> perdón, eh, está un poquito, la traducción no tan literal, eh, está muy eh, de pronto eh, orientada hacia un, un contexto más occidental católico, ¿no? Eh, de pronto, en su momento, lo que Toro Sentado quería decir era ¿qué importa mi manera de hablar con los los dioses o con las deidades si ellos ponen at atención a lo que yo digo. ¿So ¿Qué significa que independientemente de si tú eres un, un judío, un cristiano, un musulmán, eh, perteneces a una clase social elevada o una clase social baja Tienes título universitario o no lo tienes, o tienes una especie, un, perdón, un título en tecnología, o si eres hijo único, o si eres el mayor o el menor, no importa, o sea, hay, hay, hay tantos caminos como seres humanos existimos en la Tierra, entonces, ¿qué importa? ¿O ¿Qué importa que yo sea lo que sea? Si la forma en que yo eh, suplico, ruego, pido, oro... Eh, trajes, respuestas a lo que yo estoy pidiendo. Entonces, eh, si a un nativo norteamericano le funciona o, o da resultados con sus ritos, con sus bailes, eh, pues es válido. ¿no? no importa, pues no significa eso necesariamente que yo haga lo mismo, sino que que, que hay muchos caminos, que hay muchas opciones, que todas son igualmente válidas, pues, dependiendo del contexto donde se ejecuten. Entonces esta primera frase me gustaría pues tenerla muy presente, que usted tenga tenerla muy presente para ir conociendo, o al ir conociendo los diferentes temas de, que iremos desarrollando en este podcast. La otra frase también es de Sitting Bull y dice así: He dado a mi pueblo este consejo: Si vas por el camino del del hombre blanco y encuentras algo bueno, levántalo. Si lo que encuentras es malo o se vuelve más malo, déjalo sigue tu camino más o menos dice así la frase me, me escuchas sino la si no la comenté literalmente pero pero esa es el la idea que hay detrás de él. esta frase pues es muy muy bonita y más entendiendo pues que se produjo en un momento en que eh, el famoso hombre blanco o la pintura anglo pues estaba invadiendo o llegando a nuevas tierras que es donde estaban habitadas por estas culturas y por lo general pues siempre que, que, que ocurre esto pues hay un choque no un choque que de, se desencadena en violencia pero pero aquí lo importante es como la frase o la, o, la el, o el mensaje que quiere transmitir es todos en todos decir esto si si esta cultura que llega a tu a tu tierra trae algo bueno o que puede ser bueno para ti pues conócelo y úsalo si trae algo malo, pues déjalo no lo uses, déjalo ahí, no te mala mala energía eh, entonces esta frasecita también la podemos tener en cuenta al, al oír este podcast, ¿no? si ustedes de pronto encuentran ideas o, o conceptos que les pueden ser útiles, pues dejen la oportunidad de conocerlos, de mirarlos y si consideran que, que no son útiles que pues no, no, no tienen razón de ser, pues déjenlos ahí sigan, sigan con su dejo no, no hay necesidad de, de más Ya, ya entrando en materia, con los temas y contenidos en específico que, que iremos desarrollando en este podcast, los yo los voy a ir en, en dos grandes grupos, eh, que esta división la hago pues, en base primero a un, a un conocimiento personal, o sea, son, son caminos que conozco, que he recorrido, eh, no me considero un experto en ellos, ni mucho menos, sino, pues, ha, ha habido cierta afinidad a hacia estas hacia estas opciones de autoconocimiento como les decía no me considero un experto todavía me siento muy novato muy principiante pero sí tengo de pronto la suficiente experiencia como para para compartirles algunas cositas esto de todos modos pues es, es un proceso diario de conocimiento de, de crecer de aprender de, de ver fallos de ver aciertos pero pero ahí estamos Entonces, ¿estos dos grandes grupos cuáles son? El primero yo lo definiría como herramientas de diagnóstico y el segundo eh, elaboraciones eh, a nivel de procesos mentales. Entonces, en, en el primer grupo, en, en herramientas de diagnóstico, yo encuentro tres grandes áreas que son herramientas que están basadas en, en disciplinas no convencionales yo porque las llamo así disciplinas no convencionales porque pues ya al conocerlas que pues una vez les digo son son la astrología la numerología y los biorritmos pues estas disciplinas tienen una connotación muy esotérica muy de nueva era que en parte pues tiene su razón de ser no pero pero el enfoque que yo le doy no es no es tanto así o sea si hay si hay un límite a veces que uno que uno encuentra al abordar estos temas pero el enfoque práctico que yo le doy no, no es un enfoque eh, esotérico, ni, ni, no era, sino más bien es un enfoque muy pragmático, muy muy llevado a la realidad de, de autoconocimiento. O sea, son herramientas para diagnosticar perfiles de individuos, en, en esencia es eso. Eh, como les decía, estas herramientas que pronto tuvieron cierta afinidad con mi perfil personal, te veo aquí, pues tienen un común denominador, que son los números y las matemáticas, ¿no? eh, pues viéndolas de forma muy objetiva, su desarrollo y su elaboración tienen mucho que ver con, con las matemáticas y los números. Entonces, en este primer grupo están esas, esas herramientas, esas disciplinas, eh, en las cuales yo les expondré pues mi experiencia y mi experiencia con ellas, ¿no? No, no, no tanto mi experiencia cognitiva, sino cómo ha sido de pronto ese recorrer ese camino con estas disciplinas y enseñarles algunos tips y truquitos pues que que he podido detectar con con, con la comprobación o no comprobación con el recorrer eh, estos caminos el segundo grupo que yo llamo elaboraciones de, de procesos mentales pues por darle un no la verdad, es que sea algo así tan tan definido sino sino que son que son herramientas que de pronto se trabajan mucho ese nivel de de, de la mente de, de los de los procesos involucrados en el pensamiento, cuando uno tiene un, una, un, un concepto en base a alguna situación, uno casi siempre lo hace en base a experiencias aprendidas anteriormente. Entonces aquí es un poquito como de filosofía, de técnicas de, de meditación, bueno, muchas cositas que, que yo las resumiría en una técnica que conocí el año pasado, que, que, que me gustó mucho, que se llama la, la autoobservación neutroconsciente esta es una una técnica que cuando tú la ves de primera vista dices no pero esto esto esto, esto ya ya está esto no es algo nuevo y, y es así o sea, en esencia no es no es algo inventado no es algo nuevo que ha surgido sino es más bien como un protocolo que pues surgi, ha surgido de, del trabajo de de varias personas y, y aquí en Colombia o en Latinoamérica pues está dando a conocer pues por por una, por el gran trabajo de educación que ha hecho una persona que pues eh, más adelante les comentaré quién es y si es posible pues eh, le invitaremos a este podcast pues, a, a este podcast pero para que nos comparta sus experiencias entonces esto de, lo, de las elaboraciones mentales básicamente es es es como observar de forma muy objetiva paradigmas que, que tenemos los seres humanos los condicionamientos que tenemos que se traducen en, en su esencia o se ven Eh, originados en, en, en procesos mentales ¿no? eh, entonces estos son como los dos grandes grupitos que vamos a a trabajar iniciando en este podcast y recalco y, y pongo entre comillas iniciándose porque son los que con los cuales yo puedo hacer un aporte es posible y es muy probable también que, que en otros podcasts pues trabajemos otros temas otros caminos como yo lo llamo eh, que serán pues desarrollados o expuestos por otras personas que que aspiro a invitarlas pues ya ya tenemos una, eh, una basecita de datos de de personas que que han mostrado su interés en compartir sus experiencias con nosotros a través de este medio entonces eh, esa pues va a ser como la mecánica a trabajar en el podcast iniciando trabajaremos con esos dos grupos eh, la periodicidad en la cual publicaremos el podcast no no está muy definida si será mensual o quincenal Eh, tampoco aspiramos a, a, a, a que esto sea así tan rígido porque depende de, de una gran variedad de disponibilidad de tiempo que, que se tiene para la producción de este podcast, ¿no? es posible que de pronto salgan dos por semana o, o, o uno cada 15 días, entonces ahí sí les pediría un poquito de paciencia y comprensión en cuanto a la publicación de los números, pero pues ya iremos viendo cómo, cómo se desarrolla esto y cómo será también la La, la respuesta de parte de ustedes entonces eh, pues esta es este ha sido la el primer podcast eh, tenía dos semanas que que estaba que lo grababa pero pues la semana pasada sufrí un resfriado y, y no tenía la voz para para grabarlo hasta hasta hoy estoy más o menos ya eh, volviendo a, a un estado de normalidad eh, Entonces pues eh, eh, les agradezco su, su interés y su tiempo y, y esto ha sido todo por, por este podcast. Entonces hasta una próxima oportunidad, deseándoles un buen día o noche y, y nos veremos en una próxima. Hasta luego.